Tres Isletas es una localidad que queda en el centro norte de la provincia de Chaco. Es una zona fuertemente rural. Hace muchos años en esa zona vivían muchísimas familias campesinas. Pero de un tiempo a esta parte, muchas de esas familias se fueron yendo, se tuvieron que ir porque productores de grano fueron avanzando. Para las familias que quedaron en el lugar, la situación que tienen que vivir no es fácil. Tienen que convivir, o mejor dicho, mal convivir con las pulverizaciones de agroquímicos que los empresarios hacen en los cultivos, ya sean de soja, de maíz o de girasol. Sobre las consecuencias de los agroquímicos o de los agrotóxicos, como muchos preferimos decirles, se está hablando, pero aún no es suficiente. Es necesario informarnos más, contar más, qué es lo que está pasando con esto, para que las conciencias vayan trabajando, cada uno en la parte que le toca. En Tres Isletas se hizo una charla sobre concientización medioambiental con eje en los sistemas productivos. Estuvieron organizaciones campesinas de productores orgánicos, los consorcios rurales, el INTA, INCUPO y la red de salud Ramón Carrillo escuchamos a hugo celuzaski campesino de tres isletas fulmigó en mi zona lo avión y bueno lo, lo barrió a ese pobre productor que con mucho esfuerzo y esmero y nosotros como consorcio le estamos financiando parte del laburo y un señor que lo va a conseguir una semilla para ser semillero y todo eso eh, con el avión lo, lo fumigó lo va fulmigol camp al lado pero está a 30 metros 50 mucho Y lo barrió, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vimos en las plantaciones. Yo no sé, el día después, esa familia, qué afecto le le perjudicará, ¿no es cierto?, a su familia. Porque, bueno, no lo mató su chancho, no mató su chivo, no le mató el, el ave. Pero tiene agua donde beben esos animales y ellos también de eso se están proveyendo para su día a día de la alimentación ya. Estamos padeciendo, eso es lo que mostraron acá, mal formación de los recién nacido ha ocurrido en mi zona. Yo creo que hay denuncia, que nació mal formado el chico y lógico, murió, viste. En la campaña productiva 2014-2015 se arrojaron 400 millones de litros de glifosato en los cultivos de nuestro país. El glifosato es uno de los tóxicos más usados, pero no es el único. Cuando se habla de conciencia sobre este tema, es para que no se pulverice más, para que las familias denuncien, para que la justicia haga y para que los estados inviertan más en producciones agroecológicas rentables. Para el Informativo Farco, Doris Ramos, de Incupo.